OK、なごえでかおち。 quiero que mi hijo se quede con mil revólver sin cómplice. Hoy vuelvo al barrio solo en el amanecer. Lo estoy haciendo para que quede s c o n f o r m e De frente a la calle, siempre barras de un hombre. Llamé a mi madre para pedirle perdón porque ella es tan buena que no se merece un hijo como yo. A veces me lleva a l diablo como un pichón y termino como siempre, alcoholizado y en prisión. Por esa s noche s que pasamos juntos en plena Navidad vendiendo dentro e l punto. Mi familia, y hoy brindo por mis difuntos, por todos esos hijos de puta que andan sueltos por el mundo. Pa' mí hacer esta mierda es fácil, me sobra poder, es un combo, lo hago por dinero y por placer. Me sobra clase pa' poderme sostener en el game, yo no soy fair play, solo sé meter. Me levanto y me prendo uno de tres, h y quedo en tres de marihuano otra vez. Por el barrio todos me tratan de usted, yo no sé cómo hacer, pa' joseas conejos, e Hace rato que no c h a r l o con la tana, porque ahora ese trabajo ya se lo dejé a mi pana. Ahora paso solo limpio por la aduana, escuchando mi tema, ese que tengo con él. El. el barrio tiene claro lo que voy a hacer, antes que me maten en la cara, tiro como Andrés, fumando nieve ante s o encerrado con perpetuo antes de que termine el. Eso no es música, es eso no es música. みいんねん。